Tomorrow seems to me, girl, you know I've done all I can. You see I'm big stone and I yeah. Ooh, that's why I'm. I try to face it. No, Ooh. that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.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 Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes Cultura cívica progresista Junto a su conductor y amigo y servidor público Luis Jiménez Val. <música> Amiga, amigo, ¿hace cuánto que no regaloneas a tu mascota? ¿No crees que es hora de mimar a tu perro regalón? Bueno, en Jack Cross y Pet encontrarás todo lo que buscas Y más, ya que somos Academia y Peluquería Canina en Jack Cross y Pet encontrarás peluquería canina, ropa y accesorios cosmética profesional para mascotas, insumos para peluquería canina y mucho más. Recuerda, Jack Cross y Pet es además una academia de peluquería canina. Consulta por el inicio de clases a los siguientes fonos: más 5294. Más 56, 9, 909 12940 uno dos Escríbanos a Academia, jacrosypet, arroba, gmail, punto, com. Pet está ubicado en Avenida Camilo Enríquez, 3230, Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a lunes, de 10 a 18 horas. A Y si mencionas la radio Puente Alto, obtendrás un 10% de descuento en peluquería Canina y en su academia. Recuerda, Jack Ross y Pet, todo un mundo para tu mascota. ¿Deseas cambiar la imagen de tu local?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 Ya está en Puente Alto, clínica dental Easy Den, para facilitar tu sonrisa. Easy Den cuenta con tecnología de punta y los mejores profesionales a su disposición. Easy Den tiene para usted las siguientes especialidades. Diseño de sonrisa, blanqueamiento dental, prótesis fijas. Endodoncia, ortodoncia estética canina, CS color, implantes de titanio, prótesis invisible, limpieza dental, cirugía y sí, mucho más. Isider está ubicada en Avenida Concha y Toro 1184, local 1 y 2, Puente Alto. Solicita su hora al 285 17912 o al celular 79674192. O al correo electrónico contacto arroba .cl. Ah, Y si mencionas Radio Puente Alto, obtendrás un 10% de descuento. En Isiden nos preocupamos de tu sonrisa.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 Power Cars está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 228724459. Página web www.powercars.cl. Oh, yeah.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 Si deseas encontrar los más frescos y mejores productos del mar, ven a la marisquería El Muelle. En El Muelle encontrarás una gran variedad de mariscos y pescados tales como reineta, congrio, corvina, albacora, pescado, choritos, almejas, machas, ostiones, camarones, piure, mariscos surtidos, carne de jaiba, entre otros. Los horarios de atención de la marisquería El Muelle son de martes a domingo de 9 a 15.30 horas. Y si deseas gustar los mejores frutos del mar, tenemos para usted el Bar Restaurant El Muelle, donde encontrará las mejores bailas marinas, mariscal frío y caliente, pescados fritos y grillados, agregados de lujo, finos vinos, tragos internacionales. Los horarios de atención de Bar Restaurant El Muelle son de lunes a sábado de 10 a 16.30 horas. La marisquería y bar Restaurar el Muelle están ubicados en Santa Elena 345 Puente Alto. Reservas al Fono 2850 1431 2850 1431. La marisquería y el bar Restaurar el Muelle son la opción de comer rico y sano. Venga y conózcanos. Ah, y si menciona Radio Puente Alto obtendrá un bajativo de regalo. Vecinos y vecinas, ya estamos en el programa Cultura Cívica Progresista en su radio Puente Alto, 107.5 FM, en la cima del dial. Y como saben, siempre me acompaña mi gran amigo Iván Videla ¿Sabes ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo te Muy ha ido esta semana? Bien, bien, bien. Bueno, Hoy... ha han pasado varias cosas, Pedro. Sí, exactamente, han pasado varias cosas en la política, como también... Yo, dentro de mi, mis partes animalistas, también han pasado varias cosas que me gustaría conversar. ¿Qué vamos a hablar hoy día en el ámbito animalista, amigo mío? Primero que nada, eh, quiero hablar, porque ya el gobierno de Chile, por decirles, por lo que me he entrado, y por varias partes, se han abierto esterilizaciones, las cuales están siendo muchas apoyadas por las universidades re respectivas, ¿ya? Por decirte, incluyendo la universidad que, de la que yo salí titulado, la Universidad de las Américas, Por decirte en la, chin, vacu... chin. <ríe> eh, en la están ellos van a hacer esterilizaciones gratuitas. Ahora están en la sede de Viña del Mar as... dando algunas horas para esterilizaciones gratuitas. También están empezando a hacer un conjunto de operativos veterinarios en los cuales van a ir... gratuitamente van a ir vacunando a las mascotas. Bien y en el ámbito Eh, político han sucedido varias cosas y es súper importante que, que la ciudadanía tenga presente de que este programa, este programa Cultura Cívica Progresista, es un programa de conversación, de debate, ¿cierto? Y de educación cívica. Es precisamente eso lo que nosotros buscamos, entregar información para que la gente esté, valga la redundancia, informada. ¿Qué te parece eh, la aprobación, en este caso, los, los chiquillos? De la, de la idea de legislar sobre la reforma laboral que fue, fue aprobada ayer la, la idea de legislar, no es que esté aprobada ya la ley, sino que la idea de legislar sobre la reforma laboral Bueno, siempre encuentro que es necesario legislar y empezar a ver y revisar las leyes a ver qué detalles le pueden haber faltado porque muchas veces los derechos laborales son sobrepasados porque encuentran la gente artimaña principalmente para poder pasarlas por decirte esto de los sindicatos que está existiendo, ¿cierto? Ahora, Ahora mira, eh, en, en ese punto es súper importante, aquí hay dos cosas dos cosas y dos puntos importantes que están dentro de esta, de esta idea de legislar en la reforma laboral, que es eh, el no el que las empresas no puedan reemplazar al trabajador que está en huelga que en este momento sí se puede ¿Se puede? En estos momentos sí se puede, pero con la nueva ley se supone que cuando la empresa está, sus trabajadores de la empresa están en huelga, no pueden reemplazar a ese trabajador. Y esa ese, ese es la única medida de presión que tienen como para que la empresa pueda dar una, una solución rápida para que el conflicto llegue a su, a su buen término. Sí, porque imagínate, mucha gente que protesta por sus derechos y que a veces les, he leído y he visto también en algunas empresas empresas, por decirte, hay gente que les corta las comisiones sin previo aviso o les quitan los dere algunos derechos y beneficios que tenían por ser parte de la empresa por los años que iban llevando y después se los quitan de la noche a la mañana y, y sin derecho a reclamo y ellos empiezan a protestar y pierden días de trabajo que ese es el problema Entonces... eso, eso es importante lo que acabas de decir Bueno, yo como trabajador comisionista, soy vendedor comisionista En, en las últimas empresas donde trabajé que son bancos, específicamente bancos, en el BBVA, por ejemplo, fuimos eh, a ver eh, mirados en menos, menos cavados y eh, ver nuestros derechos como trabajadores vulnerados, en el sentido que tú dices, ellos arbitrariamente pueden ca hacer cambio del contrato y bajarte las comisiones o quitarte este tipo de comisión y así sucesivamente. Entonces Eh, no estamos bien bien eh, protegidos a través de las leyes laborales entonces es súper bueno que esta iniciativa que esta idea de legislar la reforma laboral vaya y apunte en, en proteger al trabajador en proteger a, a, a, a, la, a la fuente laboral más allá de lo que dice la derecha que la derecha dice que estas cosas este tipo de cosas hacen un daño al país, que le hacen un daño a la economía, que le hacen un daño al, al crecimiento y, y así sucesivamente van creando un manto de duda y una campaña del terror para que los trabajadores en definitiva podamos estar bien protegidos a través de estas leyes. Podría ley. hacer la siguiente pregunta, ¿cuál sería el daño que se haría si ya en algunas empresas bordean más de los mil millones de pesos aproximadamente en, en ganancias, ¿cierto? Y... ¿Y qué podría hacer si las utilidades, por decirte, o lo, los gastos que tienen por empleados, supongamos, alcanzan a, lo, a los a 10 mil millones de 100 mil millones que están sacando? No creo que 11 mil millones les vaya a afectar tanto. No sé, si eso, eso en realidad, amigo, vean, lamentablemente las cosas es así, la cosa está haciendo la campaña del terror a través de, de la alianza, de, de, de la derecha. En este caso a mí, a mí me gustaría que, y siempre lo he dicho, nosotros hemos sido abiertos a trabajar con toda la gente, sea del sector que sea, en pos de tener una, una, buena, una buena comunicación, un buen vivir todos juntos, como dice Marco. No vivir bien, mejor, sino que vivir mejor todos juntos. Y sea de donde sean, yo no, no sé si es algo transversal. Pero lamentablemente siempre ha sido eh, poder de la derecha, poder de la Alianza de Chile, en este caso Renovación Nacional y la UDI, son los que protegen más al empresariado. Porque ellos son parte de las empresas que, que, que polulan dentro de, de, de, de nuestro país, así que es por eso que ellos realicen esta campaña del terror. No, no, no es casualidad que ellos hagan esto, ¿ya? Perfecto. Porque ellos, ellos blindan al empresariado que es el empresariado que lo apoya a ellos en sus campañas por eso que vamos a tocar también este tema porque han salido varias aristas nuevas del, del, de, del caso Sokimich que, que es, es necesario que la gente lo, lo sepa y qué está pasando actualmente eh, y lo otro eh, que me gustaría que conversáramos con respecto de los dichos de, del ex presidente Ricardo Lagos, Lagos. Eh, en la moneda en ausencia de la presidenta Él se instala, eh, recibido por el presidente en ese momento, eh, que es el, el presidente cuando lo está la presidenta, asume como presidente eh, el ministro del interior, que es el señor Burgo. Y, y dijo unos, unos dichos que, por lo menos a mí, a, a, a modo particular, a modo eh, personal, no me gustaron. ¿Encontraste ¿Donde? En falta de respeto o algo así? Claro, claro, claro, porque... Hubiese, hubiera, hubiera sido diferente, hubiese sido diferente, si hubiese estado la presidenta y él, él hace el comentario y se lo dice, y se lo dice, no Vox Populi, sino que es la interna. Pero hacerlo Vox Populi, no estando la presidenta diciendo que está mal ya un gobierno, que él lo haría mejor, eh, lo, lo, veo, lo veo malísimo, lo veo súper mal. Es como, es como cuando tú quieres quitar el puesto de trabajo a un, a un colega y vais con el serrucho en la mano y le, uh -huh. le haces el, el piso. Sí. Es, es, lo, es lo que yo por lo menos alcancé a... a a ver y a visualizar y a percatarme de lo que está pasando en ese caso. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Mira, antes de dañarse, hacerse daño en los trabajos o en la forma de trabajar, yo lo encuentro totalmente deshonesto, principalmente. Eh, también ellos, encuentro que les va a tocar después a ellos. O sea, si son no son unas personas directas y derechas, para decirlo de una forma que apoyen al a lo que están haciendo el programa de gobierno tarde o temprano a ellos mismos se les va a repetir el plato y les va a tocar lo de ellos lo que les corresponda a ellos, claro porque en este caso hay hay una coalición, hay una coalición que se llama nueva mayoría y obviamente están comprometidos eh, que es lo que yo he, he, he, he escuchado a través de las personas con las cuales yo he conversado obviamente Eh, y ellos están comprometidos con el proyecto con, el, con, con las reformas que se están llevando a cabo y eh, empujando el carro hacia adelante, entonces, y comprometidos con la presidenta, y me parece extraño que, que el expresidente Lago que tiene obviamente intenciones de ser presidente nuevamente, es por eso que lo hace eh, lanzó su candidatura presidencial en la misma moneda, o sea, me parece súper super mal, me parece súper raro y es me gustaría... Es como querer hacer un Llamar a un intervencionismo, una cosa así. Es que hay distintas lecturas ver, que se pueden hacer. Que mira, yo recuerdo, era joven, estaba en la media todavía, cuando Ricardo Lagos estaba de presidente. Y ocurrió unas lluvias enormes que, que tuvieron que hasta sacar los Mowat, esos tan, esas tanquetas, a sacar a, la, a alguna gente que estaba muy anegada, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y eso para que la gente sepa que es un Mowat es un tanque anfibio, un tanque anfibio pequeño, tanqueta que sirve para, para más que nada en el ejército para asaltos y, y más que nada en estos casos para rescate actualmente en un, en un país que no está en guerra. Yeah. Eh, bueno, y justo fue como la primera predicción de la presidenta Michelle Bachelet, ¿no será, no será que Ricardo Lagos quiere hacer algo parecido a lo que se hizo en ese tiempo? en la cual o salió la presidenta Bachelet como ministra de defensa sobre un MOWAT sacan, ayudando a sacar a la gente que estaba en ese momento y él intentara hacer como hoy oh, ando de paso por la moneda como diciendo, oigan estoy aquí que me quiero tirar ¿Qué, ¿qué impresión te dio? al menos a mí esa impresión fue como lo que me dio a entender claro, como te digo, se, se pueden interpretar de distintas formas, pero a mi modo de ver es una cosa que no procedía que no, no, no, no debería haber sucedido eso yo, yo creo que él es parte de, de un partido de, que, que está en la nueva mayoría que es el partido eh, el PPD, Partido por la Democracia y, y no puede hacer creo yo, a mi modo ver, no puede hacer esto que hizo, porque daña la institucionalidad, daña la, la, la credibilidad del, del gobierno entonces, más que, más que ayudar a a poder salir adelante del, del mal momento que se está viviendo por, porque hay que ser claro hay un 20% un veinte por ciento de aprobación a la gestión entonces es muy raro eh, lo, lo que sucedió no como te digo tiene muchas lecturas pero allá la gente puede opinar puede llamar eh, de los casos que estamos hablando eh, comparta con nosotros eh, y llámenos al dos ocho siete dos siete dos siete siete ocho Recuerde que hay dos personas que ganaron sus su vinos y sus entradas el jueves pasado y tienen que venir a retirarlo. Así que están sus vinitos aquí para que puedan venir a retirarlo. Eh, en vivo y en directo los vamos a entregar. Así que ay, mi, mi, mi colega lo está haciendo sonar ahí para que suenen y lindas botellas de vino gracias a nuestro socio colaborador, la de Quitechat. Así que estamos hablando de política de contingencia. Exacto. ¿Qué otra cosa más podemos hablar en el caso de, del tema de la tenencia responsable de animales, amigo mío? Eh, quiero hablar un poco sobre la alimentación, quiero hacer un llamado, ya que yo intenté comunicarme con una de las empresas y encuentro... ¿Tú has ido al supermercado varias veces a comprarle alimento a tu mascota? Sí, obviamente. Ya, tú vas y ves una bolsa bien grande, como media inflaque a ese, esa chica y se agranda, ¿cierto? Bueno, esas bolsas deben venir selladas herméticas. Y me di cuenta que tienen una maña, que van con un alfiler y pinchan esos alimentos para que les entre mejor el espacio en las vitrinas. Eh, yo escribí al, al líder, la empresa, porque no me dio la respuesta que yo quería. No fue una respuesta que vamos a analizar nuestros protocolos o algo así. Les voy a citar prácticamente textualmente, estoy abriendo ahora mismo para Sí, da, vamos, es da, importante. Estamos y... hablando acá del líder de Puente Alto. Exactamente. Yo les dije que primero me identifiqué, que era técnico veterinario y todo el asunto. Y primero te voy a mostrar la foto de la boleta que me dieron. ¿Ya? De la, la boleta que tuvieron... Y le, le, no la pudieron imprimir y escribieran el número de folio para que después yo me acercara primer punto eh, y muchas veces fui a comprar alimentos y estaban todos con un hoyito o con un agujero ese hoyito puede entrar en humedad y se puede producir algún algún hongo o alguna bacteria, bacteria. por eso los grandes alimentos si ustedes ven los que han comprado alimentos premium Vienen en un saco con varias capas para que no se desnaturalice el alimento, para que no pierda las propiedades del alimento, porque hay algunas algunos compuestos que se pueden evaporar con el calor del sol. Y ante eso que te respondió eh, bueno me interesa ver qué te respondió líder, la gente de líder, textualmente te lo voy a pasar para que lo veas. Lamentamos mucho lo ocurrido, por favor, envíanos tu root mail para derivar tu reclamo al área, gracias. Así de sencillo uh -huh. Nada más Ahí te lo resumí, pero es esto Léelo textualmente Hola Iván, lamentamos mucho lo ocurrido Por favor envíenos tu root email para derivar tu reclamo Al área correspondiente, saludos Yo les dije que eh... era algo Indebido como tú puedes ver Qué básico eh... Señores, por favor Porque yo encuentro que no No es bueno, no es útil Más acá que hay muchos rescatistas animales, mucha gente que gana gasta grandes sumas y también para la gente, a lo mejor ellos no lo saben, que eso al pinchar el alimento pueden produ producir, producir sus, contaminaciones. Se, sus contaminaciones de los alimentos. Un, algo que también se instauraría en el HACCP, eh, los que ellos hablan de política HACCP, pero casi siempre tocan para el HACCP para... El, el HACCP es la inocuidad de alimentos según las normas internacionales yeah. y hablan del HACCP que tenemos HACCP tú vas a veces a algunos supermercados y ves un sello verde que dice HACCP esa es una norma internacional que es normas europeas que tienen una inocuidad de los alimentos pero señores, el alimento también es de lo, el alimento de los perros también necesita una inocuidad Entonces es más que nada para hacerles un llamado de atención. Yo me voy a dar una vuelta en los supermercados dentro de pronto. No sé cuándo, no les voy a decir no, Sería súper bueno porque y ver a lo mejor cuántos supermercados están incurriendo en el mismo en el mismo error. Exacto. Y les hago el llamado, no por criticarles, denunciarlos ni nada, señores, lo más posible que en sus procedimientos no lo tomaron en cuenta porque muchos sufrimos de una ignorancia de des desinformación o sea, por no saber el tema ellos pueden eh, cometer ese error y bienvenidos si quieren decir cometimos este error, ya, ok y pueden mejorarlo, que nunca más pongan en un estatuto, que nunca más pinchen los alimentos, porque se pueden exponer a infecciones Mi perra, mis perros estuvieron un, dos días más o menos porque fui a 12 desde el líder a, a ver alimentos y están en las dos pinchadas y algunos tenían unos agujeros más o menos de un milímetro, dos milímetros o sea, claro, a lo mejor le pinchan un poquito para que, para que no se vea pero cuando ya veis y que casi se asoma un gran y que a veces hasta una vez se cayó una de las bolsas, se le cayó el grano y lo aparté para el lado, tanto que idealmente ellos ponen lo primero que tiene que salir lo que es el fifo, o sea lo... lo último que sale lo, lo primero que entra es lo que sale ahora entiende o sea si llegó el, hace un mes sale ahora el, el, el alimento lo que está llegando hoy día va a salir después obvio oh, se va guardando para sí. ¿Entiende? el FIFO <coughs> y ellos por decirte en, se hacen todo o es por una razón obvia para eh, mantener las cosas lo más que no vayan a vencer porque ellos tienen toneladas y toneladas de producto entonces, lo único que les pido es que por favor señores, no lo pinchen y, y si hay algún caballero que sea de esa empresa encargado, bienvenido, aquí están las puertas y, y para que derecho, derecho a réplica es bienvenido no, qué bueno, qué es, un bueno consejo, Iván porque... es un consejo para que no suceda porque imagínate mi, yo no quise comprar alimento dos veces, un día y ya el segundo día ya mi perra me miraba y me eso ya no queda mucho o sea como que <risa> eso como me tenía una cara como le estaba bajando la ración y me miraba como tampoco comprome comida. Comida, comida o sea <risa> oye qué bueno qué bueno es muy bueno lo que tú acabas de decir así que amigos y amigas que van a comprar su alimento alimento para nuestras mascotas que Que valga la redundancia y que lo hemos... Va, va, valga, valga decir que lo hemos dicho varias veces aquí Que un, una mascotita que nosotros tenemos en nuestro hogar es parte de nuestra familia Es un integrante más de la familia Así que a preocuparse de los datos, de los tips que nos entrega Iván Porque es muy importante verificar ahora que los alimentos que nosotros estamos comprando Sobre todo en los supermercados Ya tenemos el caso del IR y Iván va a seguir revisando los demás supermercados de, de, de la zona Para ver si cumplen con esta norma o no No compre aquel alimento que esté pinchado porque obviamente ya le puede haber entrado alguna bacteria y que va a ser perjudicial para eh, la salud de su mascota. Para que una bacteria a veces pueda afectar necesita ciertos todos estados. Para hacer los hongos necesitan humedad, necesitan una un calor y una temperatura estable para ellos para poder crecer y un tiempo. Obviamente ahí muchas veces a lo mejor me pueden refutar en que el tiempo que no se van a, a alcanzar a incubar los alimentos, los alimentos. Eh, ya es cierto, a veces van y los compran y a veces se va un pallet, una de estas grandes, de estas, de estos, eh, ¿cómo lo puedes decir? De estas cajas grandes en las cuales vienen estos alimentos sellados bajo papel film, vienen, se los digo por experiencia porque trabajé de promotor de, de alimentos y los les llamé la atención en, a ellos mismos y cambiaron los supermercados que estaban de otros sectores ese alimento viene sellado bajo papel, de este papel como alusa gigante, grande y viene, vienen, y los sacos vienen como medios arrugados un poco más arrugados, como sellados al vacío eso es lo importante señores, porque la, después ustedes van y los tienen que guardar en, un, en uno de estos plásticos herméticos para que no se contamine el alimento porque al abrir el saco el tiempo va pasando y puede caer polvo, puede caer un montón de cosas que pueden poner en riesgo la, el, el estado de salud de los animales hasta puede caer un tóxico de repente y, y pueden quedar intoxicados a través de eso porque uno maneja tóxicos en la casa Oye Iván, eh, debemos hacer presente un aviso que nos manda nuestro compañero de partido Víctor yeah. Ortiz Avendaño y lo pone ahí en el en el Facebook de los alumnos de la escuela Consolidada ex alumnos de la escuela Consolidada ellos van rumbo ahora a, a Orlando Estados Unidos yeah. para representar a, a, a Chile cierto en el mundial de básquetbol eh, de la especialidad entonces un abrazo un saludo a todos a todos los eh, representantes que van a a jugar y a representarnos, para que la redundancia, en este Mundial de Básquetbol, eh, senior, obviamente estamos hablando de senior, porque Víctor ya es senior, es eh, viejito, Guile. pero le pone Wendy, así que el bicho que lo conocen acá todo en Puente Alto y que, y que es, es uno de nuestros candidatos a alcalde. Así que, felicitaciones, amigo Víctor, y que les vaya muy bien, estaremos hinchando desde acá para que traigan la presea dorada y seamos campeones de, del mundial de básquetbol que se estará realizando en Orlando, Estados Unidos así que un abrazo y muchas felicitaciones y fuerza adelante Chile Mierda y a traernos la copa ahí vamos a conocer la copa oye, lo otro quiero, quiero enviar un saludo un, un saludo especial a nuestro amigo el director de la escuela del taller Circo Chico Que, es, que está realizando sus talleres, ¿cierto? Los días martes, jueves y sábados en la Villa Bernardo leyton Los martes, los jueves y sábados en la Villa Bernardo leyton desde las 5 de la tarde hasta las 21 horas. Es súper importante este tipo de cosas porque eh, fomenta, obviamente, que los niños estén destinando su tiempo en cosas positivas, en el deporte, en la recreación, porque esto... Es, Nosotros cuando nos vamos saliendo de aquí, normalmente cuando teníamos el programa ellos ya estaban casi terminando, pero súper lindo, súper bueno que ellos participen en este tipo de cosas. El arte circense acróbata es lo que realizan ellos. Específico. Realiza ello. específico. Eh, es un gran arte, se requiere una gran disciplina física y es admirable. Yo tengo mi opinión, disculpa que lo diga, Dígalo que hay no. una sola parte de los circos que no me gusta y es por mis ideales el circo con animales ahí, ahí, ahí yo te, te quiero hacer una consulta en base a lo mismo, Pero cerremos cerramos la uh -huh. el, el saludo a, a, a su director Marcos Velázquez y él hace el, el, la invitación a todos los jóvenes que quieran participar en este taller, taller escuela del circo chico en la vía de Nardolito que funciona los martes, jueves y sábados a todos los niños de 5 años de edad hacia arriba ¿cuánto es el costo? No tiene costo, señor. Es gratuito. Es totalmente gratuito. Entonces, es una campaña. Señoras, una campaña esta oportunidad. para fomentar el deporte. Así que, eh, cumplido el compromiso, saludé a nuestro amigo Marcos Velázquez eh, y con el cual vamos a empezar a trabajar en conjunto a hacer cosas para, para ir en ayuda de, de la comunidad y de que los jóvenes de este de este puente alto. Y él me dio un dato súper importante. ¿eh? Él trabaja en el Sename Y me dice de que cada 10 personas que llegan al Sename a atenderse seis, seis son de Puente Alto o sea increíble o sea... más de un 60% de personas que, que son atendidos en el Sename pertenecen a Puente Alto así que hay mucho que hacer ahí esta es una ventana de salida entonces para esos chicos, esos jóvenes que no encuentran un horizonte todavía exactamente para eso servir a un arte, un gran arte que es el arte circense acróbata nosotros más que ser crítico y más que de hacer denuncia y cuando hay cosas positivas hay que hay, hay que, hay que decirla hay que hablarla hay que hay que felicitar cuando las cosas se hacen bien pero cuando las cosas se hacen mal hay que decirlas, sí. con el debido respeto que se merecen todas la, las cosas pero uno tiene que ser crítico en este en este tipo de cosas porque a mí me encantaría por ejemplo ver eh, a, a la municipalidad invirtiendo en este tipo de cosas a la municipalidad invirtiendo tiempo y recursos para que esto que está haciendo Eh, Marcos Velasque con que con su taller cierto, que son en base a proyectos que ellos se van ganando eh, me gustaría que hubiera una política pública municipal un detalle, él viaja una Volkswagen una Volkswagen eh, como te digo me, me gustaría que lo, los recursos que se están utilizando eh, sean bien bien destinados y no, no destinar recursos eh, propagandísticos para hacer campaña Eh, para las próximas municipales eh, me encantaría que los recursos que se invierten en la, so en la sociedad y en Puente Alto específicamente estoy hablando y en toda la provincia, bueno y en todo Chile los recursos municipales son para la gente de la municipalidad para, para sacarles provecho para invertir en salud, para invertir en educación y en seguridad, seguridad ciudadana que la necesitamos mucho acá en Puente Alto Exactamente. Mira. entonces cuando los recursos se desvían en otras cosas y que son utilizados para hacer Eh, proselitismo político para que salga él con la foto con alguna cosita que estoy regalando acuérdense de mí porque en las próximas elecciones voy de candidato nuevamente y voten por mí eh, me parece mal, me parece Perfecto. mal cuando el alcalde hace cosas positivas yo se lo digo yo tengo comunicación ¿Sí? directa con el alcalde Germán Codina y, y, y cuando hay cosas buenas yo lo digo lo felicito y lo hago públicamente y cuando hay cosas malas yo las digo con mm -hmm. el respeto que se merece pero las digo yes. Eh, bueno, por decirte, tú me querías hablar sobre el tema de los circos sí, con animales. Exacto. Lo que pasa es que tú dices que estás en, en contra de, de los circos en el caso de que usen animales. Pero qué pasa en el en el caso de que los circos protejan bien. Yo te lo te lo hago dentro de, de, de, mi, de mi ámbito de ignorancia en este, en esta materia. Eh, si yo veo que un circo eh, que va poblando como hacen los circos itinerantes, ¿cierto? Eh, no distin en distintas partes y, y si tú ves y el sac o, o los animalistas van y y, y y detectan que están siendo bien cuidados bien alimentados bien protegidos eh, tú estarías de acuerdo como animalista mm, parte sí parte no o sea o sea no o sea, digamos digamos las cosas como son que mira el tema es que ya el tema de sacar ciertas ganancias y ciertos provechos de algunos animales que muchas veces eh, hay, no digo que todos, eh, están bien, si están bien cuidados no hay problema, ¿entiendes? Si están bien cuidados eh, podrían es estar, pero hay ciertas especies que están en las categorías CITES. ¿Tú ¿Qué ¿Sabes es que el CITES? No, dime. La CITES es una categoría que le dan a los animales en peligro de extinción. Ay, ay, ay. ¿Ya? de uno por decirte de uno hasta 10 aproximadamente en la cual es cada una al ir bajando a 1 que es el extinto por decirle es el nivel de riesgo que tiene y esos animales no se pueden ni comercializar ni tener y algunos permisos que se han tenido no se sabe bien el origen ya no se sabe bien el origen de aquello por decirte Eh, yo conozco a Elba Muñoz. ¿ya? Elba Muñoz ella tiene un centro de rescate de simios en, en Peñaflor un, y en varios recintos de Peñaflor que se mantienen en reserva porque ella ha sido am amenazada por traficantes de animales, los cuales todos los anima, todos los simios que son víctimas de abusos que no te imaginas. Yo yo soy bien duro como técnico veterinario. Tú me conoces. Pero te, te, pero te digo que yo salí llorando Llorando casi a, a... A mares A mares y a grito casi De lo que vi Es cuéntame, una cosa cuéntame. de que Lo más suave han, han habido ahí monos Que han sido capturados de traficantes Para venderlos en circos De animales que han habido aquí en Chile Que han sido decomisados Y esos, esos monos Cuando los han estado por pillar los mutilan, a veces hay otros monos que han sido víctimas de sofilia. Wow. A ese nivel... Explicarle a la gente que zoofilia que es, sofilia violación es el o no? abuso sexual de los animales. A, a los animales ¿Ya? Entonces, por eso yo no puedo estar a favor de los circos con animales. Porque, claro, uno de 10 circos o uno de 200 circos cumplirán la normativa al 100%. Pero lamentablemente en este tipo, yo estoy un poco a favor de los circos, a, los, a favor de los zoológicos, corrijo, a favor de los zoológicos, conservacionistas, que tengan un buen terreno para cuidar los animales. ¿Ejemplo? Buen espacio. Buen espacio, buenas terapias de enriquecimiento, eh, evitar un tema que se llama estereotipa, que es cuando el animal... Tú vas, Yo vi varias veces en circos que los elefantes movían la cabeza de un lado a otro y, yo, y decían, ¡ay, el, el elefante está bailando al son de la música! Señores, el estereotipo es un rango, los digo con propiedad, porque tomé un seminario en el Zoológico Nacional que es un movimiento unilateral o, mo o estándar que se va moviendo para distintos lados es como que mueve la cabeza todo el día izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha no izquierda la mueve derecha. usted porque se sale es por, el micrófono no se es, escucha. es por un tipo bueno de izquierda a derecha y constantemente en el cual ellos hacen ese movimiento siempre y es un sinónimo de estrés de enfermedades de estrés y eh, algunas depresiones muy terribles que pueden tener. Los animales tienen estrés y tienen depresiones. ¡Ah, mierda! Hay, hay y, ¿Y habrá un psicólogo especial para eso? Eh, la rama es una, es la etología. ¿Etología? Etología, que ahí ven la parte más como entre psiquiatría y todo ese tema, en cual se les medica, se les empieza a ver. Cuál es, eh, ahí ya no es tanto lo que domino, Pero se ve, decirte, los patrones numéricos, en los movimientos que se hacen, se les dan unos números, se van tirando en unas tablas y van diciendo Sí, este animal cumple esta, eh, estados de estrés y ese estrés les da una calidad de vida horrible. Entonces, por eso yo no estoy a favor de los, de los circos con animales. Eh, respetando a todas las familias circenses, obviamente, que ya han tenido años y en, los entiendo que los defiendan a, a es su ideología de... Una tradición. de una tradición, porque eso es, es una tradición, pero pero tú, tú, el mundo va evolucionando y vamos cambiando. Iván, ¿pero tú concibes o te imaginas eh, un circo sin animales? Sí, me lo me puedo imaginar, pero para eso hay que hacer un gran trabajo. O sea, no es que digamos por decreto oficial o que digamos por por ley, mañana ya los circos con animales no van a existir hay mucho riesgo, pasó algo parecido en Colombia en, en el cual ya prohibieron decomisaron algunos animales pero eso quedaron ahí no tomaron las medidas de contención Luis para, para aquello, o sea no hicieron terapias de reintegración no todos los animales se pueden reintegrar, por decirte el ligre sería un peligro retornarlo porque es, por decirte ejemplo que el ligre es un animal eh, de tigre y león es, una, es un, una especie mestiza por decirlo de dos especies que salió el, el ligre y y bueno el, el el ligre es un animal más menos que llega a pesar ¿cuánto? unas toneladas más menos, que es ¿Qué? un animal dos es? veces más grande que un león el ligre es un mestizo de tigre con león. Lo ah, hacen ya. en las familias circenses. Y eso, si se llegase a liberar, por ejemplo, no va a quedar ninguna especie. Hasta sería un peligro para los mismos leones que estarían en África. Wow. Amigo mío, te quiero, hacer un, te quiero hacer un desafío. Y lo hago al aire. Dígame. Si estamos promoviendo la posibilidad de que la gente sepa y en, en el ámbito animalista ¿qué posibilidad hay de que nos podamos contactar con el, con el zoológico metropolitano o con el Winso o con algún otro zoológico que, que, que esté al alcance que nos puedan regalar invitaciones para que nosotros podamos regalar aquí en, en el programa eh, contacto con los zoológicos en este momento por decir, yo no he tenido ni contacto en este momento pero Tarea para la casa. hacer la invitación? Tarea para la casa. Hay que contactarse. Yo también me comprometo Me comprometo a poder eh, comunicarnos con, con los directores, con los dueños o con la gente que sea necesaria para poder ver la posibilidad de que nos puedan regalar alguna entrada para que eh, podamos regalarle, sobre todo ahora que vienen las vacaciones de, de, del 18. Sería, sería buena idea. El Zoológico Nacional y el winso una de las cosas buenas que tiene, que hay que premiarlas también, es lo que se llama enriquecimiento animal. En el enriquecimiento son terapias que le hacen, que no llegan a, como antiguamente y van y le tiran el alimento así, toma un pedazo de carne al, al tigre para que se la coman. No, la disfrazan, la cuelgan y tienen que empezar a usar sus capacidades motrices, mentales, para poder eh, asociar el terreno y, y, y sentirse como que si estuvieran en un estado salvaje. En su, ambiente, en su hábitat En su Exacto, hábitat natural, su hábitat natural. Estimado, Estamos llegando al, a la hora de la pausa Ya. Yeah. A la pausa comercial Genial. Y vamos con nuestros socios colaboradores Así que volvemos en un rato más Recuerde, estamos hablando de contingencia política Y la tenencia responsable de animales Contáctese, contáctese con nosotros Interactúe y participe Al 2872-7871 2872-7871 Vamos ahora con nuestros socios colaboradores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 Jacrossy Pet es además una academia de peluquería canina. Consulta por el inicio de clases a los siguientes fonos más 569-6368-5294. nueve seis más 569-909-12940. nueve Escríbanos a Academia Jacrossy Pet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 El restaurante la Vaquita está ubicado en Ramón Subercaseaux 3355 Pirque. Cotizaciones al fono 2854 6025 2854 6025 y reserva tu atención en reservas@lavaquitacha.cl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 Ya estamos de vuelta amigos y amigos con su programa Cultura Cívica Progresista Programa de conversación de debate y de educación Estábamos conversando con Iván mientras estaban nuestros socios colaboradores al aire eh, sobre eh, una campaña que se está haciendo de los bomberos ¿Lo, lo, lo indicas? Eh, bueno Aló, aló, ahora sí Eh, bueno, la campaña trata de que mucha gente está pidiendo que salga un proyecto de ley y están exigiendo un proyecto de ley por las redes sociales en el cual exigen que el cuerpo de bomberos, el gobierno, les haga un seguro social o les haga un, un seguro por catástrofe. No estoy al 100% informado Si ellos tienen algún seguro especial Que me imagino lo deben pagar ellos Muchas veces Ellos tienen hasta ¿Tú sabías que los bomberos a veces tienen que pagar una cuota Por estar en lo, en el cuerpo? Sí, pues son Aparte que no reciben sueldo Porque ellos no quieren eh, Además tienen que pagar una cuota ellos mensual Y además en, en algunos casos Comprar su propia vest vestimenta Vestimenta y equipo vestir Exacto. un bombero no sale barato. Mira, yo estoy súper a favor y si, y si parte de nuestra de nuestro horario lo destinamos a eso es precisamente porque estamos de acuerdo y, y somos eh, partícipes de esta pro, de, de esta promoción de promover que los bomberos de Chile tengan un seguro eh, porque ellos no tienen derecho a sueldo, ¿cierto? Porque no, no son remunerados. Pero en el momento que ellos ya cumplieron con su labor, yo creo que debería ser bueno que ellos pudieran tener una pensión que ellos pudieran tener una pensión de gracia una jubilación una jubilación exacto una pensión de gracia por el hecho de haber servido al país a, haber servido a la sociedad eh, en este en este en este quehacer que, que es súper es súper riesgoso y lo hacen de forma voluntaria es Entonces, heroico porque yo yo soy sí partícipe de eso así que esto si si si hay algún eh, dirigente del cuerpo bomberil Eh, que quiera ver y decir y apoyar esta causa, bienvenido, eh, puede venir aquí a... a, a Los a, micrófonos a, están abiertos. Están abiertos para que puedan venir y conversemos sobre esto. Mira, amigo mío, yo quer quería eh, introducir el, el tema de lo que vimos anteriormente al principio del programa que del caso Sokimich. Perfecto. El juzgado de garantía ordena levantar el, el secreto bancario, a la empresa de los hijos del senador y, ex president y, y presidente de la democracia cristiana, Jorge Pizarro. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos secretos eh, que se llama el secreto bancario, donde nadie puede saber sobre las transacciones que tiene cuál o cierta empresa por el secreto bancario. Pero en este caso, como están siendo investigados por el caso Sokimich, Eh, se está pidiendo, ¿cierto? Eh, que esto se pueda levantar el secreto para que ellos puedan saber qué realmente fue lo que sucedió. Porque cabe señalar que ese QM reconoce que las sociedades de Piñera, del expresidente Piñera, y de los hijos del senador Pizarro no prestaron y no realizaron trabajos a través de, de esa empresa, de SQM, o de las empresas ligadas a SQM. Entonces, con mayor razón. Con mayor razón. Hay que realizar la investigación, caiga quien caiga y sea quien sea el que esté involucrado. Cabe señalar que en, en esta en esta ocasión, y por eso me, me gustaría que la gente lo pudiera escuchar, y a muchos que atacan injustificadamente, y a, lo han dicho públicamente, atacando a Marco sobre el caso Sokimich, por el caso de Christian Warner, que, que fue el mismo Marco que denunció este caso, cabe señalar que SQM dijo... ...que esos trabajos sí habían sido realizados... ...o sea, las asesorías que Christian Barnes ...con su productora realizó para SQM... ...sí fueron realizadas y que no tienen nada... ...que ver con Marco... ...así que cabe señalar... Esta, ...esta esta, salvedad... ...y estas indicaciones... ...para ponerlo en su justa medida... ...para que aquellos que aún insisten en decir... ...de que Marco está involucrado en el caso SQM... ...borrarlo de raíz... ...porque SQM reconoce solamente... ...que estas eh, empresas que están ligadas a Piñera y a los hijos del, del Senado Pizarro fueron las únicas que de las que están involucradas, de las que están en el, en, el, en el oído, en el ambiente son solamente estas empresas las que no realizaron los servicios que ellos dicen que se prestaron y entonces en esas empresas sí cabe el delito que se está investigando, ¿qué te parece a ti eso Iván? bueno bueno, para ¿cómo te puedo explicar? El hecho de ya de que se hayan hecho boletas falsas o boletas de honorarios que no fueron prestadas ya es un, para mi punto de vista, un delito. Y si tienen que ver algo o hay una sospecha, es mejor que digan, yo aquí tengo mis boletas, esto es lo mío, si yo no tengo nada que ver, esto es todo lo que yo hice y no tengo culpa en este tema, que lo demuestren. Así de simple. Bueno, es súper es super importante que estas cosas se esclarezcan, que la, la investigación lleve a su fin, lleve, lleve a que, como le dije anteriormente, caiga quien caiga, porque este señor que fue presidente de todos los chilenos, el señor Piñera, pretende ser nuevamente presidente. Y si están involucrados en este tipo de cosas, sería súper importante que la gente lo piense súper bien antes de empezar... A, a tomar en cuenta esta candidatura porque este caballero ya está eh, y en base a eso mismo en base a eso mismo eh, el senador Rosandón lanza la primera piedra y le dice dice es evidente que el presidente que el, que Piñera está involucrado en el caso SQM qué te yeah. parece a ti los dichos de, de, del, del senador Rosandón que lo dice lo dice abiertamente dice es evidente que Piñera está involucrado en el caso SQM cabe pensar también que dentro de lo que ha habido políticamente, nunca han tenido muy buena relación tanto el señor Osandón con el expresidente Piñera siempre se, hicieron, se, hubieron, se estuvieron lanzando algunas críticas de grueso calibre, más o menos en los periodos que estuvieron ambos gobernando claro, por eso digo que se están entre ellos, porque cabe señalar que los dos Eh, los dos fueron, bueno, uno fue, uno fue candidato por RN, cierto, y eh, fue presidente de Chile. Y Osandón también quiere ser presidente de Chile y también es RN. Entonces ahí hay una disputa que el otro día en Canal Nacional el, el diputado o senador Monciver no fue claro, no fue claro en en desmentir lo que dijo Mañalis en ese, en ese, en ese programa donde decía que había una rivalidad y una disputa entre ellos y, y él no supo decir eh, si harán primarias, si va a haber alguna. Eh, porque Piñera dijo que, de acuerdo a las encuestas, él era el candidato eh, por naturaleza, poniéndole un pie encima a Osandón y a Alan, me parece que era el otro. Entonces, aquí el el senador Osandón y ex alcalde de Puente Alto le dice con todo que es evidente que Piñera está involucrado en el caso de Kimich, me parece bien, esperemos veamos qué responde Piñera a este a, a esta piedra que lanzó Osandón, yo digo a mí me parece bien eh, mientras las cosas se esclarezcan si Osandón no tiene nada que, que esconder y que bien que lo diga, me parece bien me parece sí. transparente si sí, así encuentro yo o sea, la transparencia iría primero, uno tendría que ir y decir Señores, esto es lo que gasté en mi campaña. Esto es lo que, a lo mejor, si me aportaron, me aportaron esto. ¿Se puede todavía recibir dinero de privados? Hasta el momento sí. Se, yeah. se, la ley, la ley que se está haciendo que es la de la probidad y de la transparencia, eh, todavía no está definida, pero sí. Es, uno de los puntos que están dentro de esta nueva ley, el, ley que se va a promover es que las empresas no pueden o otorgar eh, aportes yeah. reservados pero actualmente, todavía, actualmente es legal. todavía se puede pero como no yeah. estamos en elecciones eh... el hecho sería que si están dentro de la legalidad de lo que le podemos llamar legalidad digan, ya la empresa tanto me donó tanto para mi campaña esta otra empresa también me donó esto estos chilenos me donaron también porque también hay gente que puede donar dinero particular, exacto y decir, esto es lo que hizo Esto es lo que se gastó y esto es lo que se... ¿Qué se... rindan cuenta? Con eso no habría ningún problema. Exacto. Encuentro... Oye, Iván, yo me quiero tomar una licencia. Dime. Quiero mandar un saludo. Adelante. Así como como el otro día tu señora madre llamó por teléfono y nos saludó, yo quiero mandar un saludo a mi familia, en especial a mi, a mi, a mi madre que están escuchando en estos momentos el programa. Eh, a, mi, a mis hermanas Nancy Nelly a mi sobrino Diego eh, a su polola que creo que debe estar ahí también y a mi padre eh, bueno, en, en definitiva a toda mi familia uh -huh. porque somos, somos mira yo te puedo decir que me siento súper orgulloso de mi familia porque bueno. cuando estamos bien, estamos todos juntos cuando estamos mal, estamos todos juntos esa, esa es la idea, la idea de familia y, y una de las cosas que nosotros acá como programa promovemos Que, y lo que dice Marco que es vivir mejor y mejor todos juntos. Nosotros como familia, eh, y, y por eso digo que me siento orgulloso de la familia que tengo, de mis hermanas, de mis padres, que me han inculcado eso, no han inculcado, inculcado ese tipo de, de valores, es que la familia es lo primero. Pasa lo que pase, te pueden pasar mil cosas. A mí me han pasado mil cosas. Yo soy, yo soy súper, súper especial en ese sentido, amigo. ¿eh? Yo eh, no me gusta mucho. Eh, pedir ayuda ni, ni solicitar ni, no me gusta, yo trato de, de no darle problemas, no crear problemas a, a mi familia eh, pero ellos me, me dicen que no po, que, que hay que hacerlo y que la familia está para eso, para ayudarnos así que abrazos, besos y abrazos familia mía los quiero mucho eh, Escúchenlo ¿no? todo el programa, son, hay muchas cosas importantes que puedan escuchar y para que puedan y, y les los invito a que se cambien eh, a la circunscripción electoral de Puente Alto para que puedan votar por su servidor. Eh, en el caso de que seamos candidatos a concejal eh, que todavía no está definido, pero obviamente que la familia te tiene que apoyar, pues. Y en este tipo de cosas, yo estoy sé que mi familia me va me, me va a apoyar en Porque la vez pasada también me apoyaron, pero no pudieron votar porque no se cambiaron. O sea, es definitivo que te vas... Sí, sí, sí, yo ya conversaron, conversaron conmigo, Marco conversó conmigo, Lucho, Jara, Pedro Arca conversaron conmigo y, y, y voy a aceptar el desafío, eh, aceptar el desafío porque tengo muchas cosas que aportar a, a mi comuna, muchas cosas que, que creo que puedo hacer, puedo realizar cosas importantes, para para que nosotros podamos como comunidad como vecinos de Puente Alto podamos salir de este letargo de este a mí me gustaría hacer varias cosas pero son cosas que no no no dependen del cargo del concejal el cargo del concejal es más que nada fiscalizar lo que hace el el alcalde el, el consejo comunal y, la, y el alcalde entonces hay cosas que están limitados de hecho estamos conversando con algunos diputados para impulsar una ley que le otorgue más más poder y más poder de decisión y que trabajen todos los días porque cabe señalar que los los concejales sesionan dos veces a, hasta tres o cuatro veces eh, por mes entonces y tienen pueden trabajar en otro en otro trabajo para mí lo ideal sería que un concejal sea un concejal de tiempo completo de lunes a sábado de lunes a viernes no sé los horarios que, que, que se podrán manejar pero que trabaje de pe a pa todos los días por la comunidad para la comunidad y con la comunidad aprovechándoles te bueno. voy a hacer unas preguntas. Ah, mira, Te voy a pasar a la palestra del interrogatorio, ya que estás Pero, informando esto. Para eso estamos. Tú sabiendo el tema de tenencia responsable, que yo he hablado aquí en la radio presente, eh, tú. momento, tenemos un llamado. Te, tenemos un llamado. Salvado por la llamada. <risa> ¿Aló? Aló. Aló. Aló. Delった... Está, aló. Parece que hay problema de sonido. Está, a aló. A momento, nuevo, del... está, no lloro, aló. Estamos escuchando al aire. Este... Aló. Al al al ah, a... ah, hay un pequeño retraso porque lo están escuchando online. Mira, mira cómo le mueve la pata de niña con los tobillos. Están al aire. Aló. Están al aire. Están al aire. Bueno, esperemos, bueno, esperemos que no No, Había no, se, no, no, no, no, se dieron cuenta que ya estaban al aire, porque sí. se escuchaba que no estaban escuchando vía online, porque estaba medio retrasado, sí. estaba retrasado el audio. Dale para que, para esas personas que cuenten el tiempo desde lo que estoy hablando ahora y, y calculen cuántos segundos es para hablar, más o menos. Ya. Las preguntas que me voy a hacer. Bueno, tú sabiendo el tema de tenerse responsable que yo he hablado, sabiendo algunas pinceladas de las ideas que me he tenido sobre cómo reducir el animal el tema de los animales callejeros, ¿qué medidas tú impulsarías al alcalde a tomar para atacar el tema de los animales callejeros sin tener que eliminarlos? Mira. La idea, principal, la idea principal, amigo mío, es lo que tú has promovido y yo soy parte de eso. De hecho, lo hemos conversado con nuestros invitados que hemos tenido acá, y sobre todo con Marco. De... Antiguamente existían las, las mal llamadas perreras municipales. Ya. Yeah. Yo sería, si tuviera la facultad de poder hacerlo, o con el Consejo Comunal, promover que existiera, lo que tú dices, una, una veterinaria municipal Eh, que pudiera atender a todos los a todos los, a todos los animales a todos a todas las mascotas de todos los ciudadanos de puente alto y en cada municipalidad debería existir para que Eso. porque es caro, es súper caro, es súper caro la mantención eh, de las vacunas y todo ese tipo ¿Y tú de cosas. ¿Sabes que... por qué es caro? ¿Ah? ¿Sabes por qué es cara la atención veterinaria aquí en Chile? Eh, no, cuénteme por qué, uno porque lo, la mayoría de los laboratorios que hay de fármacos veterinarios son internacionales ya o sea que no, no hay un laboratorio nacional el laboratorio de chile tenía algunos productos pero APEC, lo que ha sabido perdió mucho mucho contenido farmacológico de, dentro del pasar de los años y, y del laboratorio Chile casi no menciona ningún fármaco de uso veterinario. En, en verdad creo que no tienen, creo que van a volver a tirar una la, una línea en un tiempo más. Bueno, se, sería Por, una una de las cosas que hay que hacer, entonces, impulsar que, que el Laboratorio de Chile eh, realice esto, que cree genérico Que cree genéricos, claro, que cree genéricos para que sean más baratos estén y estén al cost al, al alcance de todos los ciudadanos. Por mencionar los que más conozco y existen Eh, Pfizer, Pharma, son del exterior por tan solo oír el nombre, Bayer que son como los principales distribuidores que hay eh, in Intervet que parece que es de Argentina y, y varios productores de estos fármacos eh, y proveedores de estos fármacos tienen un costo obviamente más elevado por la razón que tienen que traerlos de afuera para, para acá Bueno, como te digo, la, la, la idea principal que, que yo impulsaría, yo soy obviamente pro animal, tengo un, un, una barrita que, que, que sí. la queremos mucho, nos acompaña ya hace 14 años que está con nosotros, tú la conoces, sí. eh, Osita, que llegó chiquitita, me caía en la mano, compadre, era muy linda y hasta el día de hoy está con nosotros, es muy crendona mi, mi hijo de 3 años, Matías, que le mando un besito, y mi nieta, juegan con él, se tiran encima, y ella le aguanta todo, sé que, no, yo yo como te digo, eh, si tuviera la facultad como concejal eh, electo de Puente Alto, eh, poder impulsar eh, y promover dentro del, del, del Consejo Comunal que, la municipalidad pueda instalarse con, con una, una clínica veterinaria municipal, yo ten por seguro que lo, lo voy a hacer, o sea, lo, lo voy a promover. Y así, muchas otras cosas más. Exacto. Hablando mismo de este tema, aquí en Puente Alto, en algunos sectores de Puente Alto, hay algunas especies de aves y algunos animales que son bien bien escasos aquí que son endémicos. Eh, ¿Sabías que acá en el Cerro La Ballena todavía puedes encontrar la culebra de cola corta? ¿Acá en Puente? O ¿En Puente Alto? Es, es, es, es, es originaria? una especie es originaria y protegida. ¿Originaria de Puente Alto? Sí. Ah, mira. ¿Tú impulsarías ordenanzas o cómo harías para que se pudieran proteger más a estas especies que están, algunas en peligro de extensión o algunas especies por decirte que son eh, endémicas, que son de acá de, de Chile bueno, le pues digo digo ¿sí? eh, cabe mencionar por decirte el, el el chuncho pequeño o el el chuncho pequeño que se encuentra en los costados del cerro La Ballena Mira, eh, me, me cae mal esa palabra chuncho, yo soy colocolino sí, sí. Pero, no, te, te digo, eh, a mí me encantaría mucho Hay un, un llamado que vamos Tengo a hacer vale. al aire Un momento ¿Aló? ¿Aló? Hola Hola, muy buenas tardes, don buenas Juan tardes. Carlos Paredes Paredes, disculpe Estamos al aire Estamos al aire, dígame Estamos Ay, al que... Mi... Estamos en el programa Cultura Cívica Progresista. Programa está Cultura está Cívica Progresista, aire. dígame. Parece que se equivocó. Se equivocó. <ríe> dígame, entonces mira, yo yo soy partidario de, de de proteger, sobre todo si si tú me dices que están en en extinción, obviamente con una con una buena conservación, con una una buena Eh, normas que se pueden promover a través del, del, del, del, gobierno, del gobierno municipal eh, sería en base a eso en base a, a, a crear el, a crear la, la conciencia eh, porque te digo o sea es muy importante que la gente sepa que pueden haber mil leyes por ejemplo el, la ley Emilia estaba en boca la ley Emilia y la gente se se, se un poquito de, de manejar curado de manejar eh, con, con alcohol Pero la ley está hecha y siguen pasando casos, y siguen pasando casos, y siguen pasando casos. O sea, ¿a qué voy? A que pueden haber mil leyes, pero si la educación que nosotros otorgamos, que la, que la prevención pasa por uno, y que nosotros eduquemos a nuestros hijos, que la sociedad, que los canales de televisión eduquen en el sentido de orientar a que tal cosa, tal norma, tal ley está, eh, las leyes no van a servir de nada. No van a servir de nada. Nosotros tenemos que crear conciencia y educar para que la gente pueda eh, hacer lo que se debe hacer y hacer el bien. Perfecto. Segunda pregunta. Ah, mierda. Le dale a la ¿Cuál es tu opinión eh, referente al tema? Hidroaicén o acá Alto Maipo. Va, Alto Maipo, creo que sí. Ya, Alto Maipo. Mira, yo yo soy... Se me confunden las represas. Sí, <ríe> sí se no, contra no, no, las pero contra las dos. Uh, apunta apunta a lo mismo yo uh -huh. lo he dicho públicamente lo he conversado con con las altas autoridades de, de, de acá que el, eh, nuestra al, eh, gobernadora Vanessa Maribón eh, estando también el presente el diputado Osvaldo Andrade que le mando un saludo el otro día me encontré con el hijo y hubo una conversación súper rica y con eh, Julián para ver la posibilidad de que en algún momento lamentablemente en los días jueves le está sesionando entonces vamos a ver vamos a hacer algo en esto para que pueda estar presente el diputado con nosotros pero como te digo yo lo he dicho públicamente eh, no estoy de acuerdo con, con el alto Maipo no estoy de acuerdo por, por varias cosas uno aunque a lo mejor me puedo echar gente encima sanjoninos del cajón del Maipo que están de acuerdo con, con que esta empresa haga esto pero yo voy más allá hay que proteger los recursos naturales lo que se está haciendo no es para el beneficio de la sociedad lo que se está haciendo Iván y que lo sepan todos los chilenos todos los, los, los, los, los miembros de la provincia cordillera y de todo Chile porque esto va a afectar a todos ya está afectando mismo no hay agua casi en el caudal la feudal. sequía obviamente sequía. lo que pretenden hacer es lo que pasó con Caimanes no sé si tú has escuchado del pueblo Caimanes de, del norte pueblo Caimanes quedó sin agua ¿por qué? porque la minera Pelambres sacó el agua, la entubó y la, la metió para eh, usarla en la minera Los Pelambres, lo que se está haciendo acá en el cajón del Maipo es precisamente lo mismo, se está entubando se están colocando tubos desde acá, desde el cajón del Maipo hasta la minera de Los Pelambres para poder seguir trabajando y seguir enriqueciendo a la gente de, de que, que promueve esto que es eh, la empresa de los, del señor Luxic que son los dueños de, de esta empresa, trabajan ahí a, a Entonces, como te digo, si fuera un beneficio, un beneficio para todos los chilenos, donde se van a salv, salv, salvaguardar eh, las aguas, porque ellos mientan, dicen que toman el agua, la entuban y la devuelven. Mentira. El agua va directamente. para beneficiar a una empresa en particular, que es la minera de los pelambres. De, del señor Luxic. Entonces hacer tira la cuenca la cuenca del maipo para beneficiar a una empresa que va la electricidad que se va a generar va a ser en un, en, en un 85 escuche Iván, un 85 de la electricidad que va a generar alto maipo es para la minera de los pelambres solamente un 15% de eso va al, al, al, al a la interconexión de que, que va al el tendido eléctrico de todo lo, de todos los chilenos. entonces no me vengan con cuentos, o sea, si, si, si dijeran el 15% va para minerar los pelambres y el 85% va para la matriz energética que beneficia a todos los chilenos podría escucha bien, podría estar de acuerdo siempre y cuando no se vea afectada la naturaleza eh, y el medio ambiente porque están están desprotegiendo el medio ambiente, perro tú conoces San José Maipo, conoces el río Maipo hasta es eh, eh, eh, <risa> un lugar Agaba, espectacular y... <risa> es un lugar espectacular. ¿Y tú te imaginas ese río sin agua? Y no. Eso va a pasar, amigo. Eso va a pasar. Y es más, es más, Río Clarillo, que está en Pirque, que estamos promoviendo eh, junto a nuestro amigo Jaime Escuero, estamos promoviendo, digo yo, me subí al chorro, pero... Eh, Porque apoyo, si apoyar también esta apoyamos, ¿no? apoyamos esa medida que estamos haciendo con, con mi amigo Jaime Escudero core, core, y fue alcalde también de Pirque. Eh, que el río Clarillo sea declarado parque nacional. Pero no sacamos nada, amigo mío, que el río Clarillo sea declarado parque nacional si en estos momentos, en los glaciares, que son los que nutren el río Clarillo, están siendo eh, trabajados para el Alto Maipo. Entonces, esas aguas ya no van a llegar. Estamos en peligro de que el río Maipo, el cajón del Maipo y el río Clarillo estén secos, compadres. ¿Qué te parece eso a ti? ¿O ¿Estarías sea, de acuerdo tú con que Alto Maipo siga trabajando? Totalmente en contra, porque imagínate las especies que serían en riesgo la agricultura que puede haber que es una agricultura bien más o menos poca en comparación a nivel nacional pero hay agricultura se ve afectada completamente porque el agua es el principal recurso para estas cosas exacto, y, y como te digo yo estoy en contra de eso, podría como te digo estar de acuerdo o no con, con la gente que, que, que está en San José de Maipo y que esta empresa eh, mira, y son súper son eh, estratégicos lo que hacen ellos ¿eh? porque ellos llegan primero a la gente y empiezan a ofrecerle trabajo a la gente, porque hoy ob obviamente como bien lo dije la vez pasada acá en el programa la provincia de Cordillera se ve afectado por, por, por trabajo la gente necesita trabajo. Y ojalá trabajo dentro de la misma comuna, que, que, que seamos capaces de crear polos sustentables, eh, empresas que se puedan instalar acá en Puente Alto, en Pique, en San José de Maipo, para que el, el Puente Altino trabaje en Puente Alto y no tenga que salir y viajar dos horas, tres horas, en locomoción Ida, Ida y después dos horas y tres horas más de vuelta. Eh, yo hablaría con la gente de San José de Maipo y veríamos la posibilidad de poder crear nuevos puestos de trabajo para que no sigan trabajando para, para esta Maipo. empresa Esgener que está haciendo el trabajo de Alto Maipo ¿Y qué medidas tú ofrecerías como concejal y para coordinarte con las zonas de la provincia de Cordillera para generar cultura? Sería sería súper lindo súper importante yo soy uno de los que promuevo eso y una de las cosas que que lo he dicho con todas las personas que han estado acá y, y lo he invitado a los candidatos a alcaldes que hemos tenido aquí de, de Pirque y sean de derecha o de izquierda, yo digo que me parece súper extraño, super extraño y, y malo a lo mejor políticamente como progresistas nosotros nunca, nunca sacamos provecho político de las cosas que, que se hacen mal, al contrario tratamos de ayudar a que se hagan bien, no sacamos eh, provecho político en este caso pero me parece súper raro que el alcalde Codina, que es de Renovación Nacional, el alcalde Balmaceda, que es de Renovación Nacional, que es de Pirque, el alcalde Pesoa, que es de San José Maipo, que es de RN, no sean capaces de juntarse, unirse y crear un circuito turístico, un circuito cultural, un circuito gastronómico, donde se pueda potenciar la provincia cordillera. Yo tengo por seguro que, que, si, que si llego a... a a, a estar dentro del Consejo Municipal seré uno de los principales impulsores de que esto que yo anhelo desde hace mucho tiempo sea realidad o sea yo voy a hinchar hinchar hinchar hasta que el Consejo Municipal y el alcalde que sea en ese momento eh, promueva esto que promueva la cultura el deporte la recreación eh, y los circuitos turísticos o gastronómicos Tenemos, tenemos una potencialidad. Yo te aseguro que muchos de los chinos, y me incluyo, no sabemos cuáles son los, los, los, los cascos históricos dentro de Puente Alto. No conocemos todas las viñas que están en, en Pirque que son viñas reconocidas. Conocemos solamente... ¿Cuál es la más conocida? Conchitoro. Conchitoro la más conocida. Pero existen varias que no son conocidas. Existen varios restaurantes dentro de Pirque que, que, que no son conocidos. ¿Por qué? Porque no se hace, no se hace una cultura nos hace un circuito turístico para promover eh, esos locales. Exactamente. Y, y, y, no, y no hablemos de un local en particular, hablemos de todo. O sea, hay que promover que a todos les vaya bien. Hay público, hay público para todos. Y si nosotros no somos capaces, como gobierno, de promover, como gobierno municipal estoy hablando, no somos capaces de promover esto, Iván, estamos, estamos muy mal. Yo creo que tenemos que enfocarnos en que crear ser capaces de crear polos sustentables de trabajo en nuestras comunas en pirca en san josé de maipo y en puente alto eh, para que el puente altino el, el pircano y pircana y el sanjonino trabajen en su sector tengan los polos sustentables para que no sigan moviéndose trasladándose dos tres horas en salir a santiago centro a la conde a trabajar a, a, tan lejos donde nos quita tanto tiempo para estar más tiempo con la familia. Yo soy un impulsor de eso Iván, así que compromiso al aire para poder, para poder, ¿cómo se llama? Si soy elegido concejal, ten por seguro que lo voy a hacer Iván. Compromiso Oye. al aire. Perfecto. Y aquí está todo grado, como siempre lo grabamos. Eh, sí, señor. Dígame. Luis, me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp, en me verdad. Me llegó la autorización para hacerlo público, más que nada. Dígalo. Es una consulta de un vecino que me preguntaba sobre la, el tema de las mascotas. Me pregunta por este clásico tema de que los perritos a cierta edad tiende a la gente a cortarle las colas, a veces ves, como de forma estética, las orejas, etc. Como los pitbulls que les cortan un poco las orejas. Eh, cabe mencionar que... A mi punto de vista, primero para mi vista, es una motilización. Y le expliqué por qué él desea por los estándares de la raza, todo ese tema antiguo que tenía la FCI y las y la sociedades sinológicas, las cuales ven eh, lo bonito, para que sea bonita la raza del perro para los espectáculos y los eventos, y poder ganar esos premios que hay. Bueno, él me preguntaba si conocía algún médico veterinario que hiciera los cortes. Yo le expliqué y él entendió todo el tema por interno. Eh, ahora en Europa se está prohibiendo el corte de cola a tal nivel que dentro de su ley de maltrato animal lo toman como un maltrato animal el corte de cola y el corte de orejas para, para estilo. También cabe mencionar que el que para el Terry Chileno, que es la raza que le querían cortar la cola, la cola tiene que hacer a una edad muy temprana aproximadamente a las semanas de nacido para poder hacer la cirugía y que sea lo menos indolora posible la recuperación de estas amputaciones o cirugías en las cuales se le se les recorta ciertas partes del cuerpo que es horroroso para mí eh, el tratamiento eh, farmacológico y postoperatorio es de días entonces yo hago un llamado a las personas también que empiecen a ellas mismas a los criadores que puedan haber eh, empiecen a, a juntarse e intentar hacer un sello de calidad, un sello propio ...del bienestar animal... ...en el cual puedan decir... ...¿saben qué señores?... ...nosotros estamos a la par con Europa... ...y estamos en contra del corte de cola... ...estamos al, a la par... ...en contra del... ...corte de orejas... ...en los perros pitbull, doberman... ...etcétera, varias razas que se le hacen... ...modificaciones corporales... ...no es natural que se haga eso... ...no es natural, es parte del cuerpo... ...y, y muchos perros después pueden exponerse a enfermedades como las botitis, por decirle, si corta las colas ya, amigo Dígame. vamos vamos a entrar en en materia de de lo que nos convoca que es la parte política. Exacto. Te voy a llevar hacia allá ahora, me hiciste varias preguntas, eh, espero haber, haber, haber respondido correctamente. Uh -huh. A ver, ¿qué te parece la propuesta de los diputados eh, Camila Vallejo, Caro Cariola y Giorgio Jackson? de modificar la ley reservada del cobre para financiar la educación y salud pública de manera permanente ellos solicitan a la presidenta Michelle Bachelet que presente un proyecto para con, para cambiar los criterios de asignación del 10% de las ventas de, del cobre de Codelco ¿qué te parece esto? voy a instaurar un dicho dígame la educación es la principal arma contra la ignorancia como también es la mejor es el mejor cheque a plazo para un país en crecimiento ¿Me explico? si invertimos más en educación y que esos costos de educación sean menos para la gente menos para el pueblo chileno yo hablo de gente que pueda o no pueda mucho eh, costear esos costos se va a generar una cultura y un país ...con mejores ansias... ...de investigación... ...mejores ansias de desarrollo... ...en las cuales... ...nosotros ahí firmaremos... ...pronto... ...muy pronto, si se hace una educación gratuita... ...y una buena educación de calidad... ...vamos a firmar nada más y nada menos... ...que un cheque a ser un país desarrollado... ...yo creo lo mismo amigo mío... ...yo estoy súper de acuerdo... Eh, ...con esta propuesta que hacen... ...los diputados Vallejo... Cariole y Jackson, eh, en base a que.. Tú sabes que nosotros somos el país que más gasta, que más gasta en armamento, en aviones, en corbetas, en. en, en armas, en, en armas en sí, eh, siendo que no somos un país que haya estado nunca en guerra. salvo, salvo aquella que, que quisieron instaurar en el 73, cuando a la, a la, uni, la única vez donde el ejército de Chile ha, ha, ha peleado fue en democracia y fue eh, matando a los propios compatriotas entonces eh, me parece súper bien que, que la ley reservada del cobre sea sea modificada y parte de estos recursos sean específicamente para ir en ayuda de, de tener una mejor salud y una mejor educación para nuestros para nuestro niños porque ya nosotros, yo ya estoy pasando pero estoy mm -hmm. criando nuevamente con mi bebé Y, y mis hijos con su con sus hijos mis nietos y así sucesivamente a lo mejor no van a ser no vamos a ser beneficiarios directos de las cosas que nosotros estamos promoviendo ahora pero sí queremos dejar para para nuestros herederos para nuestros sucesores para, para nuestros descendientes eh, que tengan un mejor vivir que tengan una una mejor posibilidad de educa de educación gratuita de calidad como dices tú que tengan una mejor una mejor posibilidad de salud ...porque actualmente la Constitución consagra el derecho solamente al acceso a... ...acceso a la vivienda... ...acceso a la educación... ...acceso a salud... ...pero no te garantiza... Eh, no, ...no te garantiza el... ...porque te dice, por ejemplo... ...claro, tú puedes reclamarle al gobierno porque no tienes derecho a salud... ...sí, el Estado te puede decir, sí, sí tienes derecho... ...está consagrado en la Constitución que tú tengas derecho a la, a la salud... ...pero al acceso a la salud... ...pero tú te rascas con tus propias uñas... ¿A qué salud vas? ¿A la salud privada? ¿A las clínicas? ¿O a la salud pública, pública. De, los, de los hospitales públicos que están, que están vapuleados que no tienen remedio, que no tienen buenos... buenos no, no hay cama. Entonces, a eso voy. hay que si nosotros somos capaces como sociedad de poder otorgar buenas condiciones en salud intrahospitalaria, que hayan buenos hospitales, que hayan buenos, buenos médicos, médicos, compadre. Porque, ¿sabes tú que el pueblo de Chile... Los chilenos no estamos envejeciendo y hay muy pocos geriatras. Eso te iba a decir, geriatras son poquísimos. Entonces, ¿por qué no fomentar? ¿Por qué no fomentar que, que que médicos, nuevos médicos se especialicen en geriatría? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no incentivar eso? Porque estamos poniéndonos los viejos. Chile se está poniendo viejo. Entonces, Entonces estamos poniendo si no tenemos, viejo, si, no tenemos sí. la, si no tenemos la si no tenemos las políticas Políticas necesarias que apunten A mejorar todo este tipo de cosas, amigo mío Va a ser muy difícil, es por eso que es súper importante Y por eso estaba introduciendo más o menos esto Porque es súper importante la Asamblea Constituyente Para poder modificar la Constitución Para poder hacer los cambios que la Constitución necesita Para que podamos tener esto que te estoy diciendo yo Los derechos a poder tener una buena educación Los derechos a tener una buena educación Los derechos a tener una buena salud Los derechos a tener una, salud, a tener una vivienda propia digna no están consagrados la constitución entonces por eso es súper importante súper importante que cambiemos este ápice, est estas cosas que están en la constitución heredada y legítima que más allá de ser ilegítima no consagra estos derechos básicos que te estoy mencionando Iván, entonces por eso es súper importante que la gente sepa que la asamblea constituyente es la única es la única posibilidad que tenemos porque seamos ciertos hay tres posibilidades hay tres, ¿te acuerdas cuáles son? Dígamelas amigo, a ver cómo es. Bien, yeah, ya. Yeah. Hay, hay tres posibilidades. Uno, si es que nos llaman a televisitar, los ciudadanos de Chile tenemos que elegir entre Comisión Bicameral. Exacto. ¿Qué es lo que es la Comisión Bicameral? Para que la gente sepa, la Comisión Bicameral son eh, una, una comisión que se, se saca de entre senadores y diputados y ellos elaboran la nueva constitución, la presentan y se vota ¿Y están calificados ellos con todo lo que ha pasado últimamente, con los casos de corrupción que sabemos? ¿Están moralmente capacitados como para poder hacerle cambio a la constitución? No creo que muy capacitados. Hay, uno, que, o sea, hay yo, otra que es la comisión de expertos. La otra es la comisión de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Bien. La comisión de expertos son, son ocho, ocho personas, diez personas que se que son nombradas, eh, son dos, dos o tres nombradas por el presidente otros por la Cámara de Diputados otros por, por la Corte Suprema y así sucesivamente se nombran estas ocho personas que se reúnen y redactan la nueva constitución que valga valga decir que la constitución que está actualmente la constitución del 80 heredada de la dictadura fue hecha por una comisión de expertos ¿y si yo quiero dar mi opinión ¿en cuál no puedo dar pues, No puede en ninguna de las dos anteriores puedes pero sí en la asamblea constituyente ¿y en cómo la asamblea constituyente, puedo dar mi opinión? En la Asamblea Constituyente, ¿cómo se hace? Se reúne el pueblo en Cabildo, en, en, no Cabildo, en, en reuniones participativas donde se pide la, la participación, que la sea de todos los chilenos, comuna por comuna, territorio por territorio, y se eligen a los, a las, a los asambleístas. Cada, cada región, cada comunidad, cada provincia... No sé cómo lo irán a hacer, si por comuna, por región, por provincia, por circunscripción, por, por distrito, no sé cómo lo irán a hacer, pero cada una de estas, de estas partes van a tener la posibilidad de elegir a un asambleísta. ¿Esto qué quiere decir? Nos reunimos todos, conversamos y decimos, Iván, ¿qué quieres tú para la Constitución? ¿Qué te gustaría en la Constitución? Vecina, ¿qué le gustaría a usted? Y así sucesivamente todos vamos, vamos conversando, vamos dando ideas y, y este asambleísta que nosotros elegimos, lleva todas nuestras propuestas a un consejo cierto, donde se van a reunir todos los asambleístas que fueron elegidos a largo del país ellos sesionan, se reúnen redactan esto que nosotros que todos Iremos. hicimos y que todos participamos en hacer, la redactan hacen la constitución lo promueven cierto, se da a conocer cuáles son los cambios y se plebiscita, donde tú vas a elegir la nueva constitución hecha por ti mismo donde tú tuviste participación o la heredada del 80. Entonces ahí tú vas a poder decidir cuál de las dos quieres abiertamente, donde tú participaste. Entonces, yo creo que es lo más lógico y sería lo más lindo que pudiéramos hacerlo. Perfecto. Amigo, yo te quiero ser sincero y invitar a todas las juntas de vecinos y organizaciones sociales que quieran que nosotros como progresistas que estamos haciendo talleres de asamblea constituyente, ya realizamos recién pasada el sábado pasado realizamos el taller de la asamblea constituyente en, en el Villorrio, del Olivar, en Pirque invitamos a todas las juntas de vecinos a que quieran aportar, cierto que quieran saber, que quieran conocer qué es lo que la asamblea constituyente qué es lo que las mejoras que tendríamos nosotros como, como ciudadanos al hacer los cambios de la constitución, o sea Estamos abiertos, amigo mío, a que todas las juntas de vecinos quieran participar, que nos faciliten su sede social. Nosotros vamos con nuestros expertos, se hace el taller de asamblea constituyente, donde es participativo, no es una cosa que se dicte una cátedra y chao, no, donde tú tienes derecho a poder opinar, donde tú tienes derecho a poder consultar. Es una cosa de retroalimentación, donde yo te cuento, tú me preguntas y así vamos haciendo un feedback, donde eh, tú... tú Porque es muy tedioso que te hablen, que te hablen, que te hablen, que te hablen, que te hablen y tú no tengas posibilidad de hablar, y no tengas derecho a réplica. Además, podríamos integrar el taller que una vez te mencioné. El, el taller de, el taller de, de tenencia, tenencia responsable. responsable. Decir, Enseñar a la gente cómo cuidar su mascota En cosas a veces que son... Me han dicho, oye, pero esas cosas son básicas, a veces son obvias. Pero a veces hay detalles, pequeños detalles que la gente no lo sabe, y en esos eh, ocurre que la gente gente se olvida de esos detalles y esos detalles empiezan a crecer, a crecer, a crecer hasta que puedan producir algún problema a la mascota o a la misma salud de la persona oye, como ya nos queda no nos queda nada de programa pero me, hay un un punto que me gustaría que, que lo pudiéramos tocar que el último que ya vamos a ver y no es por darle tribuna a esta señora, pero sí. eh... Quiero, hacer, quiero, quiero hacerlo público La señora Evelyn Matei Respecto de los dichos En la Araucanía Que ella está exigiendo Y le exigió al, a, al General de, de brigada de, de carabineros que está en la zona de la Araucanía A usar armamento De guerra en contra del pueblo Mapuche What? ¿Qué te parece eso? Eso dijo, lo dijo por Twitter Lo dijo en televisión abierta Pero entonces, si es nuestro origen, o sea, ¿quieres borrar nuestro origen? Entonces por eso digo que... Está bien que... Mira, los mapuches están protestando por sus derechos... Por sus tierras. Por sus tierras, exacto. Yo no avalo, obviamente, los, los hechos de violencia en los cuales se les puede inculpar, hasta dudo que puedan muchas veces ser, hasta pueden ser terceras personas. Se ha demostrado que han sido ellos mismos ellos mismos, o sea los mismos los lo mismos parceleros, lo mismo, lo mismo parcelero. exactamente que le, y que le echan la culpa para a los mapuches para Exacto. poder aprovechar más exactamente terrenos. entonces me, me parece súper mal eh, no sé qué le parecerá a los ciudadanos a, a las ciudadanas y que que este tipo de cosas esta señora se quedó en el pasado se quedó se quedó todavía en la dictadura donde su señor padre y ella fueron partícipes o sea, ella no, porque ella era chica en ese momento pero su señor padre sí fue partícipe uno de los actores principales eh, dentro de esta eh, me emocioné bueno. eh, esta, esta señora hay un caso súper importante que cuando murió ahora el, el Mamo Contreras que no dio la información, no dio la información para poder encontrar a todos los detenidos desaparecidos que aún existen Que, eh, y lo dijimos la vez pasada ellos tuvieron la posibilidad de poder velar a su padre, de poder eh, enterrar sus cenizas bueno, lo, lo que hayan hecho con sus cenizas, tuvieron la posibilidad de hacerlo pero hay mucha gente, muchos chilenos que no han tenido la posibilidad de poder saber dónde está su... darle una cristiana sepultura a su, a su familiar desapare, desaparecido así que yo, en vez de que esta señora esté instando a que se usen armas de guerra que, que usen armas de guerra contra los mapuches Me gustaría que ella hiciera fuerza para que su señor padre hablara, diera información de dónde están los detenidos de esos para poder cerrar ya desde una vez por todas, amigo mío, la, la, las heridas que están todavía de, de, del gobierno militar, que, que aún no se han podido curar. Amigo mío, bueno, ya estamos terminando el programa. Yo... Bueno, vamos a poner algunas canciones, algunos temas. Yo quiero mandarle un saludo a mi madre de nuevo. Dale nomás. Y... Vamos a colocar el tema que usted pidió. ¿eh? Sí. Vamos a ir, a ir. Y, mira, y mira, vamos a ir primero con el tema y después con otros esos colaboradores. Ok, vamos entonces. Un gran saludo a mi madre que vale oro. La quiero mucho, la admiro. Últimas palabras al cierre, amigo mío. Y saludos a toda la gente que me conoce, me apoya, amigos, amigas que los quiero mucho y valen mucho para mí así que muchas gracias a la gente que me ha dado la oportunidad de y ha participado en la radio gracias a todos estoy muy agradecido de ustedes bueno vecinos y vecinas eh, nada más que agradecerles por su sintonía eh, invitarlos para este sábado este sábado en la plaza de Puente Alto realizaremos un toldo informativo de asamblea constituyente Gracias a, al alcalde Germán Codina que siempre gentilmente nos da permiso para poder instalarnos eh, y para poder dar información que es transversal, ¿eh? que es una cosa transversal que, que, que, que como ciudadano, sea del partido político que sea uno, es entregar la información a la ciudadanía. Así que los invitamos a la Plaza de Puente Alto el día sábado, vamos a estar instalados con nuestro toldo progresista eh, informativo de Asamblea Constituyente. Para que usted sepa, nosotros vamos a entregar algunos trípticos que más allá de, de, de ser un partido político, nosotros queremos instaurar ¿cierto? nuestra bandera de lucha que es la Asamblea Constituyente para cambiar la constitución heredada de la dictadura. Así que, sábado, Plaza de Puente Alto, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde estaremos ahí en la plaza viendo y haciendo algún tipo de encuesta también para saber cuáles son las necesidades más inmediatas que tenemos como, como ciudadanos. A la gente de Pirque, San José de Maipo, Puente Alto... Gracias, besos y abrazos Gracias. a todos. Los invitamos a visitar el centro comercial Casa Piedra, el más antiguo de la comuna. could be